En realidad en este lugar debería estar、eh, Alejandro Salade, que es el, el sobrino nieto y presidente de la Fundación, que tanto esfuerzo y años dedicado a, a rescatar la obra, el legado de Miguel de Molina. Pero por esas cosas de la vida, y parece que algo de genético hay, él es productor de, de grupos españoles de flamenco y en este momento se escuetra haciendo una gira por Estados Unidos por, por un mes. Recorriendo distintas ciudades y bueno, lamentablemente no puede estar con nosotros. Pero quiero decir esto porque él ha hecho un trabajo y ustedes, cuando observen la muestra, la van a poner en, en, en su justa dimensión y en su justo valor lo que este hombre ha hecho. Una obra y un legado que en realidad estuvo、eh, a veces intrusado, porque cuando muere Miguel de Molina en el año 93, muere casi en la, en la masa absoluta. Miseria y su casa, que es un monumento histórico y que lamentablemente tampoco esto se respetó, y hoy existe un edificio de 20 pisos en Belgrano, fue intrusado y muchas piezas desaparecieron y muchas otras quedaron en muy mal estado. Y bueno, gracias a un trabajo de restauración y de puesta en valor,、eh, ustedes van a poder observar en el estado general que en, en que se encuentra. De este artista singular que es. Miguel de Molina, un hombre que se construyó a sí mismo sin ser ni bailarín, ni cantante, ni actor, ni diseñador, ni, ni modista, y sin embargo, todas estas cosas las pudo hacer a sí mismo, seguramente por, por este, esta profunda convicción de que él quería ser artista y que sentía que esto lo podía desarrollar. Y hoy no hay artista español que no diga que Miguel de Molina es el rey de la copla. Y con qué reverencia y con qué amor y con qué afecto se lo recuerda. Un hombre que además、eh, vivió el exilio y fue desde torturado,、eh, y ustedes aquí van a ver en una de las salas uno de los camarinos del teatro Pavón donde fue secuestrado y caprichosamente castigado varias veces. Incluso si bien fue bienvenido y fue recibido por Perón, Y terminó en una gran amistad con Eva, y gracias a eso pudo estar hasta el año 56, pero después también tuvo que emigrar a México y luego pudo retornar. Bueno, en fin, una vida asignada por el sufrimiento, por, por el exilio, por los castigos, y sin embargo, a sí mismo, este, a sí mismo pudo、eh, ser lo que es y, y dejarnos un legado extraordinario que ustedes pueden apreciar. No quiero dejar de agradecer, primero, Al señor intendente que ha tenido y ha tomado la decisión política de poner este centro cultural que debe ser orgullo para todos los polovarienses y toda la gente de la región, porque les puedo asegurar, recorro la provincia y recorro el país con muestras y este es, es único. Es único porque además, desde la muestra de Dalí acá, se han hecho una cantidad de obras y de, y de, y de, y de puesta a punto que. Realmente, así como se recibió la muestra de Dalí, esta muestra de Miguel de Molina, que son dos muestras internacionales, ustedes están en c o n d i c i o n este lugar, esta ciudad, de recibir estas y muchas otras muestras que seguramente se sude, sucederán en el tiempo. Y, y bueno, creo que esto es que hay que ponderarlo y valorarlo. No, no solamente hay que hacer obra pública, esto también es obra pública. Está bueno que hagamos el asfalto, las cloacas y todo lo que el ser humano necesita. pero también esto pasa por, por el alimento espiritual que los hombres necesitamos y, y yo creo que nuestra clase dirigente también está reconociendo y uno lo está viendo que los intendentes y los gobernadores y desde presidencia también se está haciendo una valoración muy profunda de lo que es el arte y de lo que son nuestros artistas y de lo que son nuestros creadores. Por eso felicito a esta gestión Felicito al equipo de trabajo, de colaboradores que tiene el intendente de todas las áreas municipales, porque esto no se hace solamente p a r que la gente de cultura quiera hacerlo. Y podamos lucir esta muestra durante 30 o 40 días y, y no sea solamente para la gente de Olavarría, sino para la gente de la región. Quiero agradecer profundamente a Eduardo Rodríguez, a Diego Lurbe, al curador de, de este centro cultural, a Benjamín, y a la coordinadora de esta muestra y la anterior, A Agustina Marino, que ha hecho un trabajo incansable y fantástico. La verdad que creo que es una verdadera, este, una verdadera recuperación tenerla a Agustina en, este, en este proyecto cultural. Así que los felicito. Y nosotros damos las gracias, en realidad, debemos dar las gracias por, por el recibimiento, por, por todo el trabajo profesional que ustedes han hecho, esta gestión para, para lucir. Como ya van a ver en la muestra. Así que na, nada más que, que esto, que agradecimiento, que lo disfrutemos mucho, que se han implementado una cantidad extraordinaria de actividades complementarias a la muestra que le van a dar vida y sentido y sustento a, a este personaje singular que es Miguel de Molina. A todas las ciudades que vamos, y vamos a estar en el Auditorio de Mar de Plata en el verano, y vamos a estar el 8 de marzo en el Museo Carafa de Córdoba, y luego. En el Museo Castañino de Rosario, pero yo les puedo asegurar, y sin temor a equivocarme, y, a, y me adelanto a decirles que, como tomaron al pie de la letra las sugerencias que nosotros le hicimos de todas las actividades que se podían hacer, se han satisfecho y se han sumado más de las que nosotros habíamos propuesto. Así que felicitarlos por, por el trabajo estupendo, y creo que eso le va a dar、eh, más vida a, a la muestra de Miguel Molina. que lo disfruten mucho, que lo puedan difundir y que, bueno, seguramente, seguro que van a pasar miles y miles de personas por esta muestra. Nada más, muchas gracias.